.org.ar Continuamos con el Enredando las Mañanas el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos la verdad que estamos teniendo una mañana bastante agitada Este, antes que nada queríamos pasar nuestros contactos para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rna.org y también se pueden comunicar con r.r. Ah, de una y también este se pueden comunicar a través de vía Facebook, eh, nos buscan ahí Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, pueden seguir nuestra noticia, mandarnos noticias también. Eh, publicar, comentar y hacer todo el debate que necesitan las noticias este también invitamos a todos al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos eh, que se va a estar llevando adelante en el mes de agosto ya falta poquito eh, el 12, 13 y 14 de agosto en Posadas Misiones así que ya estamos todos preparándonos para el gran encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos este es el encuentro número 12 12 Así es. el Decimos año pas... segundo encuentro de Decimu... la red nacional de medios así es el año pasado tuvimos el placer de poder desde radio pueblo eh, organizar el encuentro la verdad que le mandamos un abrazo a la gente de misiones porque es un laburo bastante pesado pero hermoso y gratificante cuando seguramente así es seguramente este bien eh, la verdad que como decíamos tenemos una mañana bastante cargadita hoy hoy el eh, el hilo rojo digamos que parece vincular, excepción de lo del aumento del boleto el hilo rojo todavía que no nos vincular, reprimieron por reclamar el aumento del todavía boleto todavía nos reprimieron, así es el hilo rojo es ese justamente no la represión eh, entrevistamos eh, a Juan Pablo al principio eh, eh, en el aniversario de edad de eh, la masacre de Avellaneda que fue justamente en el marco de una represión a los grupos este, piqueteros y eh, luego también hablamos eh, con Adriana Astolfo respecto de la represión que hubo en Adosac en adosac en Santa Cruz, perdón ella de Adosac y los dos temas que nos quedan son eh, Ricardo Perea de RB también reprimidos en el marco de un intento de recuperar una empresa recuperada y luego eh, tendríamos el contacto con México también para hablar de la represión algo que por lo visto y, y que esto me da pie para hacer esa reflexión es una realidad que se va observando no solamente en Argentina sino en distintos puntos de América Latina no eh, una un rumbo hacia la derecha más marcado en los distintos gobiernos, gobiernos que cambian gobiernos que son volteados y para implantar una derecha que no solamente retoma los rumbos del neoliberalismo, no solamente retoma los rumbos de la privatización, del ajuste, de la destrucción de las distintas economías populares, sino que frente a ese rumbo, frente a la resistencia de ese rumbo, enarbol una represión que hoy estamos viendo... En distintos lugares de Latinoamérica Y que para la próxima entrevista en particular Lo va lo sucedió En Buenos Aires Así es, eh, justamente ahora ya estamos En comunicación con Ricardo Perea De fábricas RB, que fueron reprimidos En San Isidro justamente La semana pasada, hola Ricardo ¿Nos podrías comentar un poco cuál fue la situación? Hola, buenos días eh, Sí, eh, nosotros Fuimos desalojados hace 15 días eh, También violentamente Entonces eh, después solicitamos una entrevista con el juez y el fiscal, pero al no tener respuesta eh, decidimos eh, ir a, a tomar la fábrica. Cuando llegamos allá solicitamos nuevamente eh, la presencia del del juez eh, Orlando Díaz o el fiscal de, de Martítírez, eh, ellos fue negada, no es cierto y de ahí fuimos reprimidos brutalmente, golpeándonos, nosotros en ningún momento este, nos presentamos en forma violenta, sino en forma pacífica, y fuimos violentados conjuntamente con los vecinos ahí que nos estaban acompañando, reprimiéndonos con, con palos, balas balas de goma, este, y lo más triste de todo esto es que eh, eh, tomaron pr prisioneros a 13 compañeros, los cuales, eh, 13 trece eh, de ellos se encontraban desaparecidos nosotros no los podíamos encontrar y eso nos hacía reflejar eh, el tema de la dictadura ¿no? claro. claro, claro, totalmente aparte la BMS imagínense eh, los tuvieron a los compañeros eh, tres horas arrodillados con los pies cruzados este, en lo cual después los pasaron en el coche eh, los tuvieron después dos horas más los trasladaban desde de diferentes lugares a otros compañeros diciéndoles que los iban a llevar a la vía a la y los iban a hacer desaparecer Otros compañeros eh, le patearon en la cara y después le tapaban la nariz y la boca para que no pudiera respirar. Eh, me parece que, que esto es medio peligroso lo que se está tomando por seguro. parte del gobierno, me parece, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Son, eh, eh, estas, eh, eh, son violaciones eh, claras y netas a los derechos humanos, ¿no? Eh, sí aparte esta manifestación se hizo sin ninguna bandera política o sea que no es que nosotros estábamos llevando una bandera política para que más o menos la, la audiencia sepa nosotros somos una empresa recuperada que está funcionando del 2000 del año 2000 o sea que llevamos 16 años este, en la comercialización de nuestros productos no es que una empresa fantasma o una empresa que se armó para tratar de, de hacer ruido en contra del gobierno, ¿no es cierto? y Justamente respecto a la situación de la fábrica, Ricardo, eh, la primera pregunta que te quería hacer era eh, eh, ¿cuál es la situación legal de la eh, de la fábrica en este momento? Bueno, la, la situación legal, nosotros las máquinas, eh, mediante un leasing en el juzgado, las, las compramos, ¿no es cierto? Ya las tenemos pagas completamente, o sea que las máquinas son de los trabajadores Bien. y para poder funcionar obtuvimos una ley de apropiación que fue sancionada en el año 2007 y después obtuvimos una prórroga del 2012 hasta el 2017 o sea que actualmente y es lo, lo, lo triste de esta anécdota es que nosotros estamos con una ley de expropiación, el cual es juzgado ¿no es cierto? desconoce la misma porque la declara abstracta, sin sentido, sin valor o sea que desconoce la validez de una ley que se encuentra vigente si ustedes ponen en cooperativa de trabajo de industria el eh, revés, googlean eso y que aparezca la ley de expropiación ...que tenemos todavía están ...o sea, todavía está... ...la podemos ver, ¿no? Claro. No es una... Ricardo, ¿podrías comentarnos brevemente... ...un poquito acerca de la fábrica... ...y cuántos trabajadores están allí? Sí, nosotros somos 18 trabajadores... ...esta es una empresa que se dedica... ...a la fabricación de instrumentos... ...y medición de control para la industria... ...relojería en lo que es... Eh, ...medición de tensiones... ¿no? en los estos relojes que envían tensiones... Eh, eh, ...somos 18 trabajadores... Y nuestros clientes eh, más importantes son petrovía deor este estima ricardo eh, ahora yendo a lo que comentabas al principio a toda esta situación cuál es el estado en qué situación se encuentran eh, bueno estos trabajadores que fueron detenidos bueno gracias a dios eh, mediante presión que realizaron todos los trabajadores no es cierto al ver que los compañeros no estaban o sea que los tenían prisioneros en diferentes comría Este, a las 3 de la mañana del día viernes eh, obtuvimos la liberación de todos eh, Ricardo, eh, Ricardo, ¿cuáles serían los pasos a seguir eh, eh, primero respecto de eh, las consecuencias de la represión y segundo, respecto de eh, la situación de la fábrica? Bueno, hoy día eh, ahora nos vamos a poner a denuncia lo los estamos trabajando también para poner la denuncia en diputados y diputados y senados por respecto a la represión, eh, hoy estuvimos eh, presentándonos acá en el juzgado para para que el juez que tiene la causa que destrabe esto, porque me parece que es, es la persona que tiene que destrabar y lo que estamos esperando hasta el momento, que no hemos tenido ninguna respuesta de parte del gobierno, ni nos ha escuchado, ni se está averiguando, o sea, por lo menos no tenemos conocimiento que está averiguando la problemática nuestra, y me parece claro. que la gobernadora Vidal sería la que podría destrabar esto lo más rápido posible. Recuerden que nosotros ya hace 22 días que no estamos trabajando, y poner operativa a una fábrica, me parece que se pone bastante difícil, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Eh, respecto a eso, justamente... Eh, ¿con qué argumento el juez declara abstracto algo que es una ley eh, que ha cumplido todos los pasos y requisitos para ser tal? No, no reconocemos esa parte, ella lo que dice que la, la ley es abstracta, que no tiene validez para ella y por eso nosotros no somos los tenedores legítimos somos usurpadores y por eso el desalojo, ¿no? Eh, increíble, In y, y siendo que las máquinas eh, les pertenecen, o sea, la la eh, el fallo de ella es respecto al sitio y los inmuebles digamos de ahí sí. pero no respecto a la, al, a, a, la a la maquinaria que de hecho le está perteneciendo a ustedes si, sí, si sí, la falta de, de, de la ley es para el inmueble nada eh, Ricardo eh, en un contexto digamos que estamos viviendo como Argentina y también hace rato decíamos a nivel de Latinoamérica de mucha represión Eh, mucho hambre, fábricas que se cierran eh, me parece interesante que, que estaría bueno poder comentar digamos esos trabajadores que nos están escuchando en este momento, ¿cómo es la experiencia de una fábrica eh, manejada por los trabajadores? Bueno, la experiencia que se tiene es bastante importante, puesto que nosotros somos eh, los que generamos el ingreso, ¿no es cierto?, porque hay que, hay que entender que todas las empresas y los trabajadores no pueden funcionar, lo que pasa que al momento de dividir eh, las remuneraciones no es cierto es el empresario el que se queda con toda la parte y el trabajador el que hizo todo el trabajo es el que nos reparte por eso o sea el que se queda con, con la torta grande Al, nosotros entendemos que una empresa recuperada es autogestionada por, por los trabajadores y este el, el fruto de ese de ese trabajo es dividido por por ellos mismos no es cierto entonces una experiencia que, que le da que Eh, otra luz otra ver que ya no pasas a ser esclavo sino puedes que autogestionarte es una un, es muy importante eso no seguro seguramente seguramente Ricardo y ustedes se encuentran este coordinando con otras empresas recuperadas ¿Están en algún frente de empresas recuperadas Sí, nosotros estamos junto a movimiento de empresas recuperadas que está liderado por el señor Eduardo Burúa. perfecto eh, Ricardo También quería preguntarte respecto de este respecto de bueno de cómo se ha dado todo este proceso si hasta ahora alguna autoridad ha dado perdones o explicaciones eh, eh, con respecto a la violencia casi macabra con las cuales eh, han sido tratados esos compañeros detenidos eh, lo más triste lo que yo dije anteriormente no vamos a tener ninguna respuesta ninguna Ninguna autoridad se ha tratado de involucrar en el tema y lo que estamos entendiendo nosotros que me parece que esto es un mensaje para el pueblo, para todos los trabajadores, que que no se alinee bajo la conducta de ellos porque nosotros primero pensábamos que era una cuestión de jueces, ¿no es cierto? Claro. Que había dictaminado el desalojo y con la vemencia, pero me parece que al no presentarse nadie del gobierno, interesarse en nuestro problema, me parece que acá hay otro trasfondo que es una un alineamiento... De, de que todos los trabajadores nos tenemos que alinear de una forma Y si no vamos a ser reprimidos brutalmente claro. eh, Bueno, eh, Ricardo este, Agradecemos la comunicación Agradecemos mucho haber podido informar de esta, de esta realidad Y, eh, en fin, esperemos que bah, Estamos convencidos de que con eh, La presión y el apoyo popular se va a recuperar es importante fuente de trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bien, ahí pasaba Ricardo Perea, el eh, eh, trabajador, operario de la fábrica y cooperativa de trabajo Industria RB, una fábrica recuperada ya desde el 2014, que está bajo control obrero. Eso en el 2007, comentaba Ricardo, este la legislatura aprobó la expropiación y la prórrobó por cinco años este y bueno hace dos semanas ellos fueron desalocados eh, luego reprimidos porque no obtenían respuesta y bueno ahora se encuentran este en la calle luchando para conseguir esas fuentes de trabajo nuevamente eh, me impactó lo como, como como bien decía Ricardo hay los métodos casi dictatoriales que utilizaron para reprimir a los trabajadores no fue solamente la represión con bala de goma que que en el contexto de, de una fábrica recuperada ni siquiera y, y con una una eh, recuperación pacífica eh, ni siquiera eso tiene un, un porqué no tiene un justificativo Pero además esto de sacarlos a dar vuelta de, de, de denunciar de, de torturarlos porque básicamente lo que hicieron fue una tortura no eh, son circunstancias que que demuestran desgraciadamente eh, la otra cara de la moneda de lo que es el ajuste, de lo que es la represión, de lo que es el, el, el tarifazo, que es este eh, la cara la cara oscura, no, no no era no era la revolución de la felicidad y la y la alegría. No sé no. qué le está pasando a Macri, nos <ríe> mintió, pero vos sabés que por un lado el muestra, el gobierno de Macri se muestra a favor de los de de los empresarios Pero, ¿qué está pasando? Digamos, si este también es una empresa ¿No le gustaría que esté tomada por trabajadores? Que sean los dueños los trabajadores Me parece que eso le da un poquito de escozo <ríe> No le gusta para nada ¿Les parece que escuchamos un poco de music? ¿Puedo decir music o no? No no Bueno, un poco de música <ríe> este, Para alegrar estas tristes noticias que estamos dando hoy Perfecto guantan porque el barrio se movió la esperanza creció como una florcita eres de nuestro corazón se abrió vuelve a la